el círculo secreto y mi arca de la alianza es uno de los objetos de poder más importantes en del cristianismo el objeto de poder y reliquia buscada desde hace cientos miles de años Según los relatos, un objeto que tenía poderes casi casi mágicos Y sobre el Arca de la Alianza hablamos esta noche en Las Rosas Vientos Hablamos esta noche en el Círculo Secreto Y lo hacemos eh, con Josep Quijarro Joseph, muy buenas, ¿qué tal? Buenas madrugadas, Bruno y... Buenas noches, Silvia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 Eh, obedece o no a la realidad y un reciente descubrimiento es el que motiva este círculo secreto habida cuenta que dos eh, profesores dos arqueólogos eh, el doctor eh, S.V. Lederman y su colega Shlomo Bunimo, Bunimovich eh, cuesta decir un poquito el, nombres tienen <risa> eh, <risa> los nombrecitos pues eh, han realizado un, pues un y reciente... lo dejamos así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 Cuéntanos. Pues te, te cuento. Es que y es has dejado que, ahí... Claro, sí, porque sí, sí, sí. Tú, tú, tú sabes que ese recorrido eh, que tardó pues, eh, 40 años, uh -huh. pues es, es del una de dos, o ya ve no sabía utilizar el GPS, sí. o realmente allí había un, un propósito. Muchos, un poquito, sí. No le mandaron la ubicación, ¿no, Joshua? Exacto, estaba mal colocado. Pero realmente hay eh, estos especialistas consideran que tiene mucho que ver